lo que pasa a tu televista eta pistu irratia Amata tu televista eta et En tu pie Antes de escupir al mundo Que se olvide de ti Que se olvide de ti Que se olvide de ti Has debido de llorar Pues la noche brilla En tus ojos de silencio Es difícil aceptar Romperse un sogno y otro en mil pedazos Has debido a llorar Pues la noche brilla en tus ojos de silencio Es difícil aceptar Romperse un sueño y otro en mil pedazos kolorez. Kolore guztietako informazioa. Arratxaldeon. Arratxaldeon bai. Arratxaldeon naia. Arratxaldeon itxaso. Olat. Eta bueno, guztioi, gaur berriro ere, babuno beste gai batekin azei egongoara eta gaurko gaiak, babuno hor pilpilean dagoenez, greba, izango da greba, zertarako, sumotatako grebak, eukingo ditugu albisteak, eukingo ditugu baita ere lagun batzuk elkarrizketatuko ditugula, e, greba eiburuz... Asko dakitenek, da bai. Bailantzen greba. Eta bueno, ba, besterik gabeaziko gara albisteekin. Oso ondo. Eta... eta lokalekin hasiko gara, beti les. Da bueno, hau ez da gai berria, eta berriro ere tegituren inguruan hitzeingo dugu. Y e, bueno, pues estos últimos días ha vuelto a apreciar pues eh, que la infraestructura de esta cantera que nunca llegó a ser puesta en marcha, está siendo desmantelada durante las últimas semanas. Eh, parece ser que la lucha conjunta entre Movimiento Vecinal y Ecologista finalmente estén dando sus frutos, aunque hay quien prefiera mostrarse más cauto, ya que Teyitu aún permanece en el catálogo de Zonsa canterable de la CAP. Y bueno, pues hemos hablado con Javi Vázquez, miembro de Spitzhuac, y bueno, que otras veces ya se habían visto este tiempo y este tipo de maniobras, y que bueno, que también hace tiempo dimos una noticia que había movimiento de camiones y bueno, lo que se pide exactamente es que Tellitu la quiten de este catálogo canterable de la CAF y bueno, a ver a ver qué pasa sí porque además es lo que es lo que más les preocupa ¿no? que al final que parece que otras veces también eh, parecía que ya la iban a desmantelar y a descatalogar pero que realmente luego de repente volvían a aparecer hay movimientos entonces pues por lo menos que y bueno dentro de las declaraciones eh, javi nos dice que es preocupante cada vez que se detecta movimiento de durante yitu es una posible cantera declarada prioritaria y sigue incluida en el catálogo de zonas canterables como antes mencionábamos y si quisieran ponerla en marcha tendrían que renovar la maquinaria que ya se encuentra usualmente. Y tampoco es casualidad que estos movimientos se realicen ahora que se acerca el verano. De hecho, recordar que aquellos movimientos de camiones, de vallas, de tal, Eso fue el verano en agosto, pasado. en agosto, cuando la gente estaba de vacaciones. ¿sí? sí, entonces parece que aprovechan el que se acerca el veranito para hacer movimientos sospechosos. Bueno, ahora vamos con una noticia un poco más bonita. 15 países participarán de, del 1 al 6 de junio en el Festival de Artes Escénicas AC de que organiza la BAI. Entonces, lo va, se va a realizar en el Teatro Baracaldo, entre otros lugares, y será como ya hemos dicho, el 1 al 5 de junio esta va a ser la séptima edición del Festival de Artes Escénicas y está organizado por la Escuela de Teatro de, la, de nuestro pueblo, la BAI, que aquí ya les hemos entrevistado también, y este curso cuenta con la presencia de representantes de 15 países, entre ellos Islandia, Corea, Corea, Kosovo, Suecia, Italia, Holanda, Portugal, Alemania, Reino Unido, Israel, Bélgica, Australia, Brasil. El encuentro tiene además este año eh aparte de la sede del teatro de Varacaldo Otras sedes en Bilbao y también en Basauri. Y en este último caso será la segunda semana de junio. Piezas cortas, videocreación y muestras de trabajo en otras escuelas de teatro también van a formar parte de pues de la programación, que la programación toda detallada se, se puede encontrar en, en la web de Ricolore. Y eso, os animamos, que la primera semana de junio Maracaldo, act... Y react, y react en vas a abrir la segunda semana de junio. Y bueno, así de cerquita, seguimos, pasamos a Euskadi Arria, seguimos en el escualde y Y, y bueno, eh, como todos sabréis, eh, el otro día hubo una tragedia en Sestau, hubo un incendio, dos muertos, y bueno, pues ante este incendio que costó la vida a dos vecinos de Sestau, el colectivo por los derechos sociales Mailuqueta El Karchen ha decidido llamar a la población a muli, a, muli, a movilizarse. En primer lugar, han querido enviar sus más sentidas condolencias a la familia y, y bueno, decir que es mucha la rabia que sienten, porque la desgracia se vuelve a cebar en un barrio en que las de denuncias de grupos vecinales y políticos por la infravivienda generalizada la inseguridad y todo tipo de situaciones aso asociadas a la exclusión social son un constante, han denunciado desde Mayluqueta y bueno eh, llamaban a una concentración hoy viernes 28 a las 7 y media la plaza de Los Tresco, consejos de Sestau Además eh, también recuerdan que la situación de, de infravivienda infra está, está al parecer eh, asumida con resignación desde el ayuntamiento y desde otras instituciones, puesto que las actuaciones contempladas para la zona pues eh, según comentan, es evidente que o no se han cumplido o desde luego hacen aguas por todas partes. Y en el mejor de los casos, tan solo están orientadas pues a una mayor presencia policial, que parece que es lo que está de moda últimamente. Entonces, bajo el punto de vista del colectivo, la situación a la que se ha llevado al barrio y a otras zonas del municipio tan solo pueden traer pues eh, más desgracias. Entonces, bueno, también piden ciertas cosas, como una creación de un parque público de vivienda municipal en alquiler social, realmente, habitación integral de los barrios degradados del municipio, que si alguien conoce ese estado cada vez son más, sí. establecimiento de un tope a los alquileres y bueno, eh, también mencionar que eso que para el alcalde la casa incendiada era perfectamente habitable y bueno, que también comentar que a esta asociación ha unido la izquierda virtual de ese estado y, y que bueno, que precisamente, eh, El inmueble incendiado entra dentro del plan especial rehabilitación de la parte baja de ese estado y hace más de siete años que se debería haber acometido las intervenciones de rehabilitación necesaria. Eso es, entonces se trata pues pues de, de un hecho anunciado y que no se ha aislado ya que en los últimos años ya se ha visto como si se han ido quemando también antiguos edificios edificios en ese mismo barrio. Doan hori, azkenean ez dakit itxaroten dauden olako desgraziak hartatzeko, edo etxeak haber bakarri jausten diren eta berriak konstruitzen diren, edo ez dakit. Eta beste albiste bat. Aurrera doala enkarterriko bertsolari chapelketa. Bueno, ya aste honetan da azken aurreko finala, finala Bizkaiko txapelketarako, Durangaldekoa eta aurrengo asteburuan eh enkarterrikoa. Hori da eta horregatik parte aukera izango duen enkarterriko deskaria Ekañaren bostean, txuk esan duzun lez, hurrengo e, larun, bai. larun batean. Izango da, arratsaldeko zeiretan, e, zirbanako frontoian, hori izango da, finala. Eta hori aukeratuko dute aurtengo txapelduna. Bai, eta hien artean, e, gure herriko neskaba dago. Bai, idoya. Idoya, eta bueno, hemendik animo. Beste guzti baita ere, baina berari animo. Gainera txapelketa nosu neska gutxi daude. Bai, baina ya, bueno, bate bat ja irabazi daue, eh? Bilbo aldekoa, oian abaltra irabazi zauen así que... Bai, eta gainera gogoratuko dugu enkarte rikosku aldean, mi mila eta laugarrenean jokatu zelenengo aldize bertxolaritxapelketa muskizen, Joki Kastainoz, Jon Barrukal, eta Ingeru, Asterretxak aritu ziren eh, bertxotan orduan, eta Jokin Kastainozek suertatu zen eh, irabazle. Mi mila bertsolari zeian berbere jokatu zuten finala eta Ion Barroka lejantzi zuen txapela eta 2008 garen urtean berriz Mikel Petuia bilakatu zen txapela eta ja esatea, 2008 marrean aurre finala baino lehen hau egin barri zantzituzten haber nortzu semifinala, edo semifinala, ezkenean gero eta bertulari gehau daude bai Eta gainera, bueno, ya izango ditugu izan ez itxaso. Bai, venga. Vai. Aurtengoan berru, baunakoak izango dira, e... Iza... bueno, izango dira bertxolitre benak. Aingeru, Aitora Rutia, Idoian Zorandia, Emanola Rutia, Ion Barrokal, eta ya kon jokin gaztañoz, beraz, animo guzti hori. Eta ja. jarraitzen dugu, eh, albisteau ez da oso na, baina, bueno, grupos de mujeres han a agasteiz para recordarle al zoe los compromisos adquiridos. Beste bainare, eskerraldeko eta mehatzaldeko taldeek gaur autobus bat hartu dute gazteiz eta bono, esku eskualde honetan, emakume pairetzen dugun egoeraren larritasunan, abarmen du, nahi izan dute. Emakume guztiei eta jendarte osoari deitzen diegu arrasoi hilarri eta zimesteko aden gure osasunaren defentza egitera. Bagertatzen dena da, eskerralde eta mehatzaldeko aimaterrietan zerbitzu ginekologikoen gineko egoera eskasa baino eskasa dela. Umetoki minbizi eta berrogoi urtetik gorakoen bularretako minbiziaren preventzio programa esa sexualitate antisorgailuak eta ordinaldiaren morendatzeko etenari buruzko informazio esa menopausiaren aldiko tratamendu esa Vamos, kes dago ser Esta, bueno, eh, recordar, como bien comentaba Hichaso, pues que, que esta lucha tampoco es nueva y que por eso un año más todos los grupos de mujeres de la margen izquierda y mecha aldeas han hecho y una, una concentración en, en el Parlamento Vasco, en defensa de nuestra salud, ya que por si alguna de nosotras, de vosotras, de vosotros lo desconoce, en varios municipios de Esquerra Aldea entre ellos eh, nuestro pueblo la atención ginecológica en los centros de salud brilla por su ausencia ya que no están ni los programas de prevención de cáncer de útero, de mama a partir de los 40 años la ausencia de información sobre sexualidad, anticoncepción e interrupción voluntaria al embarazo, la ausencia de información de tratamientos en la menopausia y, y que además lo que es bastante más denunciable que nos aquí Osakidecha no existen revisiones ginecológicas periódicas en pacientes asintomáticas, por lo cual que y además hay, hay muchos casos también de gente muy cercana que primero que han estado en tratamiento que luego les han les han echado porque no era suficiente y desde luego que yo creo que en una cosa de estas que las revisiones son, son tan importantes Sí, prácticamente no sangra... prácticamente vas al de cabecera y para que te den una cita ginecológica tienes que estar desangrándote o algo por el estilo y no te rías Nayara que esta conversación lo hemos tenido hace muy poquito de hecho o sea que parece que tienes que ir medio muerta Para que te hagan caso, cierto es. Eso es, preñada ya de ocho meses así, porque igual también te hacen caso, no lo sé. Pero bueno, que no es de chiste y que al final parece que no, como mujeres no tenemos derecho a ningún tipo de, de nada. Menos mal que nos estamos pidiendo dinero. Bien, pero, pero bueno. bueno. Y seguimos así con alegrías. Eh, otra, no, otra más otras, de denuncia. Sí, Arrela. de y otras asociaciones eh, el otro día denunciaban crucificados que 3.500 familias han sido desalojadas en Euskal Herria. Eh... Y bueno, eh, decir que que lo que El lema era que menos palabras y más hechos contra los desahucios. Los colectivos sociales han escenificado el viacrucis que sufren las 3.500 familias que han sido expulsadas de sus hogares en la CAF y Navarra desde que estalló la crisis en 2008. En este sentido, han criticado que el gobierno vasco, por salir al rescate de las constructoras, en vez de socorrer a las personas desalojadas. y bueno eh, La movilización que hicieron la hicieron cargada con cruces y látigos. Las y los manifestantes han presentado el calvario que sufren miles de personas ...debido a las políticas de vivienda de los últimos tiempos. Según además, eh, según los portavoces, pues durante estos años... ...las administraciones y gobiernos, tanto el gobierno de Madrid... ...como el, el gobierno vasco, los ayuntamientos... ...han diseñado leyes y políticas fiscales y planes urbanísticos... ...que contemplaban la vivienda únicamente como un negocio... ...bastante lucrativo, por cierto, y no como un, como un derecho... ...y durante todo este tiempo... La, pues ...la gente joven no ha podido emanciparse con dignidad... ...y a la edad deseada... ...y cientos de miles de familias... ...por tanto han vivido asfixiadas... ...con pagos increíbles de hipotecas y alquileres... ...y cientos de personas inmigradas... ...han sufrido además la discriminación inmobiliaria... ...miles de viviendas han permanecido vacías... ...mientras la Administración convertía en suelo artificial... ...muchísimas hectáreas de tierras... ...de gran valor agrícola y medioambiental... ...y en este contexto... Llegó el día en que, pues como todo el mundo sabemos, la burbuja explotó y dejó en paro a miles de personas que vivían endeudadas o pagando alquileres desorbitados y condenando condenando por ello a muchas familias al, al, al desahucio. Aún así, eh, la crisis no ha afectado solamente a las personas hipotecadas, también eh, la gente que... ...que está de alquiler, ha sufrido desalojos... ...y aunque parece que no existen estadísticas oficiales... ...el número de juicios vinculados a estos contratos de arrendamiento... Eh, ...parece que pueda dar alguna pista... ...entre 2007 y 2008, por ejemplo, se incrementó en un 20%... Y por si fuera poco, además, el Gobierno ha aprobado una ley de desahucio express que pone más fácil dejar en la calle a, a, a los inquilinos y con la excusa de impulsar los pisos en, en renta que, pro, que protege a los propietarios. Con lo cual, pues bueno eh, todas estas eh, organizaciones, el Consejo Vasco de la Juventud, cáritas El Carchen eh los sindicatos SK, Estelas, el LAB, eh de Fundazioa, Eskergogoa, Asteleku Iberrotsuak pues se sumaron a A esta concentración Desaucio express eh? Desaucio express no, Pensábamos que la agenda express Era el único express oh, que había olin. Pero no Desaucio express Y bueno, poco a poco Vamos a ir metiéndonos Con las noticias Eta gaiarekin batera baita ere Eta bueno eh, Aste honetan Aste artean Egon eh, Greba bat eh, ba, Funcionario en artean Eta bueno ba, Betikolez Batzuk esaten dute Greba oso ondo Juan Sala sindikatuak Eta ba, Eusko jarrolaritza esan san ñorre salatera <risa> grebara. Vamos, betiko, betiko gauza. gausa. Ta bueno, badatu batzuk komentatzea, adibidez, ba, eskuntzan eh ba, gitxi gora bera 1960a edo 1970aeko jendea greba egin zuen, aurre eskoletan 1980 ira igotzen igo da. Osakidetzan adibidez, hainbat e, araso izan zituzten greba hiteko, porque los servicios mínimos ...eran tan altos... ...que bueno... ...algunos centros... ...se trabajaban prácticamente... ...con normalidad... ...y bueno... Eh, ...Eusco Tren... ...por ejemplo... ...tuvo... ...el 100% de sus servicios... ...habituales... Eh, ...Eusca de Irratia... ...también tuvo... ...servicios mínimos... ...y sólo dieron los informativos... ...y bueno... ...pues eso... ...que entre los sindicatos... ...que hablan de un 70... ...80... ...más o menos... ...pues luego... ...escojar la ...y de hoy Mendía... ...lo cifró en un... ...19,12... En los funcionarios de la ACUA, por ejemplo, también hemos aquí de un 4,3% en Áraba, 4,7% en Vizcaya, 6,6% en Ipúzcoa, vamos, que no tienen que no nada que nadie. los datos, no, no paró nadie. nadie. Una vez más, pues baile de, de cifras. Eta bueno, ba gaur baita ere etorri zaizkigunak len komentatu dugun moduan, eh langile batzuk, ambulantzeako langileak len e, hainbat irratzaioetan sehrresan dugu moduen eh greban daramate. Y bueno, pues la última noticia que tenemos es que transcurridas dos semanas más de huelga, cerca de 100 trabajadores y trabajadoras del sector de ambulancias pues se concentraron en la mañana del 26 de mayo frente a la sede del Gobierno Vasco en LACUA, donde han hecho entrega los responsables de la institución autonómica de más de 2.000 firmas de usuarios y usuarias de ambulancias que le reclaman que intervenga en la resolución de conflictos que mantiene patronal y trabajadores del sector. Y bueno, ni usted, eh, hay que bañar de todos, digo, la ñorra y la música y tap forbet e dugu eta elkar risketarekin hasi hasiko gara osondo and i wanna A charlar un poquito Pada badavira tundara bachira tundara bachira pang Vente pa'ki, no me dejes solito Pada badavira tundara bachira Ay, bueno, ya bagau de menel carris, que tan? Eh, Onguetorri, Juanjo? en es que... eh, juan joda ambulanncia taco languilla tan que usted ver a baño veto llegó el señor contacto tú con enningguru en gaiar en será es quego ko, nen, eh, ser ser berría baña eh, aurretic y como a todo, a todo el mundo vamos a hacerte una pequeña encuestita que hacemos a toda la gente invitada que tenemos en el rico adelante así que ahí va <risa> de dónde eres de qué barrio ¿De qué pueblo eh, yo soy de baracaldo Pero vivo en Zaya Bueno He ido a lo verde he, ido, he, ido, he... He, he huido del urbanismo ¿Y qué falta os sobra en tu pueblo? En mi pueblo En mi pueblo sobra un alcalde y falta otro <risa> Está bien Así. Ah, sí eh, Si ¿sí volverías a, a nacer ¿Qué pueblo elegirías? Pues mira, posiblemente no elegiría ningún pueblo por aquí, por triste que parezca decirlo, pero después de mi viaje de novios me iría a algún pueblo de Costa Rica. Joder, exótico. Es lo más exótico que nos han dicho, sí. <risa> ya la gente se conformaba con nacer en verde algo verde. <risa> ya fuera de caldo cualquier cosa es mejor, casi casi. ¿Y qué, qué te viene a la cabeza cuando oyes la palabra Baracaldo? Ya que ya nacido aquí, aunque no, no vivas ahora aquí. Uf, caos. Uh -huh. sí, sí. Eh, ¿Cómo ves Zaya o Baracaldo dentro de 10 años? Te dejamos la opción de el pueblo pues, que quieras Baracaldo lo veo bastante mejor de lo que está ahora Es decir, la evolución que ha sufrido en los últimos años Yo realmente la veo muy positiva O sea, yo me acuerdo cuando era crío Y bajaba con misaitas al, al regato Y pasaba por retuerto y veías todo lo que era retuerto y verlo ahora, o veías toda la zona de, de, de la zona de Megapark, del Jardín Botánico, y lo ves ahora y dices, ostras, Baracaldo empieza a ser ligeramente apetecible. Zaya, zaya, tristemente lo veo cada vez peor. Lo veo hundido, lo veo sin economía, sin industria, y cada vez más como un, como una zona de dormitorio de, del Gran Bilbao, como toda la, la zona de Carteri. Bueno, pero está cogiendo vida, ¿no? En Carter y poco a poco. O oh, la gente sabe... de que existe en Carterri igual, poco a ese, poco es, ese es el problema, <risa> quizás se le está dando publicidad en Carterri, cosa que no había tenido nunca, pero desde luego en Carterri, lo que lo que era la vida en Carterri está muriendo, está muriendo poco a poco, y está muriendo en muchos aspectos está muriendo en el, en el aspecto económico, o sea los problemas que hay en carterría a día de hoy eh, a nivel industrial y empresarial son terribles, o sea, desde que empezó ya con el cierre de, de Requitam Bankiser, con mm. todos los problemas que tiene actualmente toda la papelera, pasuren con todos los cierres que están anunciados eh, incluso con, con temas de telemarketing como engueñes el tema de customer eh, que es una una empresa subcontratada por Iberdrola para todo el tema de telemarketing que están ahora con unos follones increíbles porque no tienen recogida la subrogación dentro de su convenio y van a cambiar de empresa entonces toda esa gente que está ahí se puede quedar de repente en la calle Y, sin embargo, lo que se está haciendo es una especulación con, con el terreno bestial, bestial. Todos los terrenos de Rekit, eh, que antes eran industria y generaban empleo y vida en Encarterri, eh, hoy en día son terrenos especulativos en los cuales están construyendo viviendas. Entonces, en ese sentido, por eso digo que en Encarterri posiblemente adquiera mucha más población, pero pierda mucha vida. ¿Y un lugar que te gustaría haber conocido y un lugar que no, que para nada? Un lugar que me gustaría haber conocido Hombre, yo, soy, yo soy biólogo Entonces eh, me tira me tira, me tira. Yo, A mí me encantaría conocer el Amazonas antes de que lo termine de destruir sí. <ríe> y que no me gustaría conocer eh, pues algo con lo que peleo mucho con, con mi pareja eh, no quiero ir a jamás a ver un Nueva York un Chicago Unidos, no, no o sea esas esas megaciudades que odio más, más gente ha comentado eso aquí también eh, antes has comentado que en tu pueblo sobra un alcalde mm -hmm. si le tendrías delante ¿qué le dirías? que se deje de mirar para sí mismo, que deje de mirar el ombligo y que empiece a mirar realmente por el pueblo. O sea, Zaya es patético que tenemos un alcalde que hoy en día eh, el gimnasio del colegio, por poner un ejemplo, ¿eh? el gimnasio del colegio, que como todos sabéis, bueno, los colegios de los pueblos tienen eh, la gestión municipal, aunque sean colegios públicos de luego lo que es la enseñanza llevada para el gobierno vasco, el gimnasio está apartado del colegio. Eh, ...es incapaz de cederlo para ningún tipo de actividad... ...o sea, es un edificio... ...que salvo cuando los niños del colegio... ...están en clase... ...está muerto... ...está muerto, sin, sin un, evidentemente un espacio... ...con una, unas posibilidades... ...bárbaras... Eh, ...el frontón que están construyendo nuevo... ...pues bueno, si el viejo ya era de pago... ...un frontón... ...que es algo que existe en cualquier barrio de Bilbao... ...o sea, no estamos hablando de... ...de un polideportivo, no, no... ...un frontón, una cosa abierta... ¿no? De pago Entonces es un personaje que, que, que no mira por el pueblo Mira por sus votos Por su poltrona Y ahí se queda Qué de cosas le dirías ¿eh? Y más seguro y más y más, y, más. Y, y la última Para acabar Y ya meternos en el tema eh, Si pudieras cumplir un sueño ¿Cuál sería? Uno, ¿eh? Un sueño a día de hoy en estos momentos posiblemente conseguir conseguir firmar un buen convenio y acabar con con la actual dictadura empresarial que estamos sufriendo en de las ambulancias. Quizás dentro de dos días os digo otra cosa, pero a día de hoy es en lo que estamos totalmente volcados. Bueno, pues ya que ya que hemos entrado un poco en el tema Eh, ya hemos terminado también la encuesta tampoco ha sido tan complicada verdad No, para nada <risa> cuéntanos un poco pues un poco primero tu trayectoria en, en las ambulancias cuánto tiempo uh -huh. llevas trabajando y porque claro, esta no es la primera huelga que hacéis no. ni mucho menos entonces un poco cuéntanos un poco tu trayectoria personal y también el porqué de, de tanta de esas huelgas uh -huh. bueno yo empecé en las ambulancias hace ya 11 años. ...empecé una empresa pequeñita de Balmaseda... ...quizás retotándonos en la historia habría que decir que, que hasta hace nueve años... ...el concierto de las ambulancias con Osaquidecha estaba distribuido entre varias empresas... ...no era una empresa la única que copaba todo el, todo el servicio... Esto generaba una cosa muy buena, es la competencia dentro de las nuevas ambulancias. Entonces, claro, las empresas entre ellas mismas intentaban mejorar el servicio, con lo cual el paciente obtenía una mejor calidad. Eh, éramos una empresa muy pequeñita, éramos nueve conductores. De hecho, no llevábamos ni uniforme. A mí no se me olvida jamás que un día en, en Cruces, a uno de, de mis compañeros que estaba en aquella empresa... Eh, le perseguían los celadores pensando que era un psiquiátrico que se escapaba. <risa> o sea, y, porque no llevábamos informe, claro, no íamos identificados de ninguna forma. Bueno, hace nueve años eh o sea, que o sanidad, realmente el departamento de sanidad decide sacar las, eh, la concesión de, del concierto con, con el tema de Osakidecha en un único lote. Uh -huh. En ese momento eh, se presentan dos Dos ofertas de, de concierto Por un lado Tres empresas que funcionaban anteriormente aquí Unidas en una unión temporal de empresas Y por otro lado Otras tres empresas, entre comillas Que funcionaban aquí y que realmente Todas eran del mismo jefe con lo Pero pero pues separado, ¿no? Efectivamente, o sea, son dos ofertas una, Tres es, empresas una totalmente y... diferentes que son una UTE Y luego otras tres empresas que son otra UTE Pero que realmente es la misma empresa Porque el jefe era el mismo Bueno, se lo lleva este individuo y a raíz de entonces evidentemente se monta un monopolio y una mega empresa dentro de lo que es el sector, evidentemente es una empresa pequeñita, somos 400 y pico trabajadores, no es una gran empresa, es una pyme, pero bueno, dentro de lo que es el sector es una gran empresa. Y a partir de entonces, pues bueno, empieza realmente lo que es el, el conflicto. Ya en el 2001, que fue el momento en el que este hombre hace resultó adjudicatario de todo el servicio, se montó una gran huelga. Una gran huelga en la que conseguimos un gran avance en el sector desde donde estábamos a donde acabamos. Antiguamente en el sector teníamos eh, 1.800 y bastantes horas mensuales. Eh, perdón, anuales. Anuales. <risa> anuales. <risa> Pero teníamos aparte 75 horas de presencia mensuales más o sea al final el mes nos me estamos metiendo jornadas de 12 horas 13 horas tranquilamente al día conseguimos eliminar en, en un periodo de cuatro años esas 75 horas sin que hubiese una gran pérdida económica es decir eh, todo lo que se perdía de esas horas al no meterlas se incorporaba en el, en el salario eso supuso un salto cualitativo dentro del, sec del sector Pero claro, eso tuvo su lucha. fueron Fue una huelga indefinida, una huelga indefinida que duró cuatro semanas, si no recuerdo mal, en el 2001, y en la cual pues bueno la respuesta de los trabajadores fue importante. Fue importante porque de, en aquel momento podríamos estar en la empresa 200, 300 trabajadores Estábamos pues un 50 o un 60% de, de nosotros peleando en la calle con unos servicios mínimos, además, que en este sector siempre son increíblemente altos, lo cual impedía bastante. Pero bueno, fue una, una lucha dura, larga, pero que se consiguió pues una, un gran salto. Desde entonces hasta ahora mmm, nos hemos visto sometidos a la, a la dictadura del sindicato de la empresa. ...y eso en este sector es así de triste... ...pero es que hay un sindicato que no es sindicato... ...el sindicato amarillo, ¿no? Que ...el hay... sindicato amarillo... ...sindicato que tiene sus orígenes enclavados en el sindicato vertical... ...y que a día de hoy sigue existiendo... ...y por no decirlo, es el sindicato uso... ...y, y bueno, es un sindicato que en este sector... ...es un sindicato totalmente de empresa... ...durante todo ese tiempo, bueno, pues la empresa ha sido una empresa... ...que ha utilizado el terrorismo empresarial... ...ha tenido atemorizados a los trabajadores... ...ha utilizado el despido improcedente... ...y ha metido el miedo en el cuerpo, aparte de que evidentemente no son tontos... Eh, ...realizan una selección previa de los trabajadores cuando van a entrar... ...y al final te encuentras con que tienes unos compañeros de viaje que... Pues, ...entre que miedos eh, de una ideología y tal... ...pues estás muy mediatizado. Entonces hasta ahora, pues bueno, no habíamos conseguido ir sembrando la semillita... ...que por fin, hace cinco años, conseguimos empezar a sembrar. Hace cinco años fueron las primeras elecciones sindicales en las que LAP y ELA... Pero sobre todo la consiguió dar la vuelta A los resultados que había hasta entonces Conseguimos desbancar De la mayoría absoluta a uso uh -huh. Y comenzar A luchar realmente por los derechos Del trabajador Durante ese periodo de tiempo Se ha ido sembrando, ha habido despidos Sin precedentes y el jefe de repente Se ha encontrado con, con Una respuesta que hasta, ahora, hasta entonces no había tenido Respuestas realmente Lights, o sea éramos unos cremitas O sea, lo que hacíamos era coger una pancarta y ponernos delante de la puerta de la, de la empresa Pero bueno, íbamos arrastrando a la gente La gente veía que nos movíamos y eso, quieras que no Iba calando poco a poco entre los compañeros Y bueno, pues eh, con todo ese tema y con la ilusión de, de conseguir un nuevo avance en el sector Después de la firma del último convenio, nos lanzamos a intentar un convenio autonómico Con el objetivo de intentar conseguir una equiparación autónoma De, nuestra, de nuestras categorías con las categorías homologables de su aquidecha entonces evidentemente nosotros siempre hemos mantenido o sea, mismo trabajo, mismo salario sí. mismos derechos uh -huh. y en ese sentido era por donde encaminábamos la lucha después de un año de negociaciones ...de reunirnos durante de un año con gente que no nos habíamos reunido nunca... ...parece curioso y triste decirlo, pero... Eh, ...somos tres realdes mmm, con convenios totalmente diferentes... ...y no nos habíamos nunca reunido para pelear conjuntamente... ...pues bueno, eh, hablamos con los delegados de, de ambulancias en Guipúzcoa... ...con los delegados de ambulancias en, en Araba... ...tanto de LAB como de la ...entre los dos sindicatos eh, elaboramos un, una plataforma conjunta intentando siempre no perder derechos ya adquiridos por los trabajadores. Uh -huh. Entonces, claro, a partir de ahí y con esa plataforma articular, luego lo que buscábamos era una equiparación en salario y jornada con, con los aquí, con decha, los aquí ¿no? uh -huh. Bueno, lanzamos la plataforma al resto de los sindicatos, nos volvemos a encontrar otra vez con la piedra de toque de siempre, que es uso que nos lanza una plataforma que dice, "Pero si esto no es ni siquiera lo que tenemos a día de hoy, ¿qué coño me estás vendiendo? Que esto se lo vas a pasar a plato si la patronal te lo firma ya." Bueno, conseguimos meterles en el, en el redil, no sé cómo, no sé cómo les metimos en el redil, pero bueno, entraron, al principio entran en el redil. Y comenzamos las negociaciones con esa con esa idea. Al poco de comenzar las negociaciones, bueno, pues hubo unas nuevas elecciones sindicales en, en Samu, en la, en la empresa más grande en Vizcaya. Barrimos, barrimos a uso, la barrió y, y, ela, y junto con Ela pues éramos una mayoría absoluta importante. Y a partir de ese momento De repente Usó mm, Realiza otra maniobra Junto con la empresa Y firma un convenio o semejante, por llamarlo de alguna forma, no es un convenio realmente, porque no se hemos dado una mesa de negociación, no se forma nada sino que realmente ¿Un es un acuerdo de un acuerdo mínimo, pero o, ni de mínimos ¿no? ni de empresa, es un acuerdo que los delegados de uso firman con el patrón uh -huh. y que para que sea de fiaciacia cada uno que quiera adherirse tiene que pasar a firmar. Con lo cual realmente lo que están firmando es un pacto personal entre ya, la, empresa la empresa y, y el, cada trabajador. Se están diciendo, bueno, pues tú tienes un contrato con un convenio. Vale, ahora tú vas a tener el mismo contrato, pero vas a firmar un póstofre al contrato. Bueno, pues vale, lo hacen así, evidentemente, teniendo en cuenta que sigue siendo una empresa en la que el miedo está muy eh, muy metido dentro de los trabajadores, pues bueno, pues consiguen en un primer momento pues llevarse a un porcentaje bajo, un veintitantos por ciento de trabajadores... ...que bueno, entre los acólitos del sindicato... ...los acólitos de la empresa... ...los amigos de no sé quién... ...pues bueno, un 20 ...claro, nosotros decimos... ...bueno, nosotros seguimos aquí... ...ha habido unas elecciones... ...seguimos con la mayoría... ...pero claro, esto es una jugada que torpedea... ...en la línea de flotación... ...la idea del convenio autonómico... ...porque evidentemente ya no es la misma lucha... ...la desmotivación de cierta parte del, de los trabajadores está ahí... ...y por otro lado condiciona empresarialmente a los otros 12 reales... ...tanto Aguibusca como a Araba. Entonces ahí es ya cuando se genera el mare magnum... ...a partir de ahí es todo un sinsentido total... ...en el cual en esta empresa nos encontramos con eh, amenazas, coacciones... ...para que la gente vaya firmando ese, ese acuerdo... Uh -huh. eh, ...con el miedo, con el desgaste, con el cansancio porque evidentemente es un proceso en el cual llevamos ya inmerso dos años y medio, o sea, vamos dos todo años, lo atrás, ¿no? todo, lo atrás, duro, todo lo de atrás, más todo lo de atrás, casi efectivamente, atrás, ¿no? entonces son dos años y medio ya de lucha directa, más efectivamente todo lo que dices, o sea, todo lo que estaba atrás, es un cansancio que, que, lo, que el trabajador lo tiene encima, y el desgaste es duro. Entonces llega un momento en que, bueno, pues empezamos a plantearnos que realmente, por otro lado, uso en Guipúzcoa, junto con comisiones y UGT, después de unas elecciones consiguen ser mayoría absoluta, hacen otra jugada de las suyas, en este caso cierran un convenio de eficacia general porque tienen capacidad sindical para hacerlo. Entonces, claro, nos han quitado otra de las patas del, de la negociación. Llegados a ese punto, pues nosotros vemos que evidentemente ya el tema de la equiparación se nos cae, que la lucha tenemos que centrarla en lo que hasta, hasta el día de hoy seguimos manteniendo que lo hemos centrado, es que es en no perder derechos tributarios de lo que ¿no? ya teníamos entonces a día de hoy realmente a cualquiera, o sea yo se lo cuento a compañeros eh, amigos míos que tengo en otros sitios que están de delegados o que han estado delegados les digo pero joder seguís todavía en la huelga y no sé qué sí y que estáis peleando y les digo pues no perder lo que ya teníamos pero joder no estáis peleando nada de salario eh, no el salario hemos aceptado el que nos ofrecen y jornada tampoco, no, si sí hemos aceptado lo que nos ofrecen, pero que estáis peleando Joder, pues que las parejas, de hecho, estén equipadas totalmente a los matrimonios en las licencias y permisos. Que cuando te van a dar una licencia por intervención quirúrgica o por ingreso de un familiar, no tenga que figurar en el justificante del médico enfermedad grave, porque ningún médico te justifica enfermedad claro, grave, claro, claro. con lo cual ese permiso se te cae siempre. Que no nos puedan despedir porque nos quiten el carnet de conducir, que es nuestra arma y herramienta de trabajo, que a día de hoy lo están intentando hacer que los pluses de domingos y festivos, no no, o una sea, mierda, o sea que yo, o sea, somos conscientes, estamos en un sector en el cual vamos a tener que trabajar los fines, los de, semana. fines de semana sí o sí, pero coño, ya que voy a pagar a trabajar, por lo menos no, págame. No, maja, claro, págame. ¿no? Que no tenga que comer un día a las 12 del mediodía y otro día a las 7 de la tarde y que el señor que está trabajando, que está currando ahí dándome a mí el trabajo ¿Se puede arrastrarme las dietas? Oye, macho, que yo estoy comiendo a las 7 de la tarde. ¿Cómo no me vas a dar una dieta de comida? Si es que no estoy comiendo, estoy merendando por lo menos da un bocatachope. No sé. Algo. O sea, es que estamos peleando cosas tan ridículas, de ese, de ese, de ese calado. Entonces, la gente se me descojona yo, pero vosotros qué estáis? Ya, eso es una locas, verdad. Yo sé que son Es que estáis peleando, pero ya si salís a la huelga a pegaros, digo, pero es que no tenemos en este momento la capacidad para pegar. Entonces, En este momento estamos en ese en esa tesitura y realmente lo que estamos buscando ya es simplemente que la administración tome parte. Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de empresas que se nutren de dinero público. Y se nutren de dinero público en un porcentaje muy alto de su, de su eh, financiación. Eh, las últimos, los últimos dos años eh, han tenido incrementos de un 10% anual de subvención pública. Un 10% anual. O sea, es que eso es una burrada. Estamos hablando que este señor el patrono que tenemos aquí en Zorroza que lleva las ambulancias de Vizcaya a nivel aquí de Echa y que tiene son tres o cuatro puestos en árabe de lo que es la red de urgencias con eso está manejando o estuvo manejando el año pasado 22.600.000 euros ¿Qué se dice pronto? O sea, traducido a pesetas casi 4.000 millones de pelas y me está diciendo que no Tiene dinero para hacer una subida. Que no tienes dietas. Que no tengo dietas. Que no tengo permisos. que no, O sea, es que me estás diciendo, pero vamos a ver, ¿a quién quieres engañar? O sea, te estás montando en el dólar. Ya. Yeah. Entonces, eh, estamos, lo único que estamos pidiendo es que la administración realmente entre. Vea cómo se están llevando las negociaciones. Porque las negociaciones son de cachondeo. La patronal a día de hoy únicamente se reúne para lavarse la cara. Porque es lo que hace. No negocia. Se reúne. Viene, se sienta, Bueno, seguimos ofertando lo mismo Vale, Agur yeah. Esa es su negociación Durante mucho tiempo Ha venido manteniendo que es que no Porque claro, es que es un esfuerzo Muy grande porque hay que hacer Una equiparación entre los tres, Rialda, no sé qué Ahora ya pues, Como ha venido lo de la crisis, la venido de maravilla No, es que con la que está cayendo claro, digo, no o sea Ha cambiado el discurso uh -huh. Pero sigue manteniendo lo mismo digo, coño, Es que no tiene sentido, o sea hace tres años No estábamos en crisis estaba igual y estábamos igual entonces realmente al final lo que estamos viendo es que eh, aquí lo que está viendo es una partida presupuestaria de dinero público que se está dando a una a un ente privado que este ente privado no está realmente haciendo uso de él como debería hacerlo porque evidentemente cualquier partida de dinero público para una empresa de este tipo la mayor parte de, ese, de esa partida tiene que ir en gasto corriente debería ir a salarios debería ir a fungibles Debería ir a basoil Debería ir parte A renovación de vehículos Pero es que con todo eso No llegamos pues vamos ni, ni ni con mucho A, a esos 22.600.000 euros Entonces, ¿dónde está ese resto de dinero? Claro, de repente nos, nos, nos ponemos a pensar Y vemos Que este individuo Ha comprado dos solares en zorroza Para los que conozcáis Soros, O sea, casi todos sí, sí. Los que están ahí entrando al matadero O sea, donde estaban antes los los, los bizcaibuses uh -huh. Se ha montado un google al lado de la base De, de esos de Chapacumen <risa> Que es maravilloso, muy bonito, muy brillante Y dices, pero vamos a ver Pero, o sea, todo eso Ha tenido que salir de algún sitio Evidentemente no ha salido de su bolsillo Evidentemente Si tenemos un 10% de incremento anual, no hay una repercusión en salarios, no hay una repercusión en aumento de plantilla, no hay una repercusión en una eh, en, un, mmm, en un mayor ritmo de renovación de vehículos y demás, coño, <risa> macho, es que blanco y embotella horchata, me estás diciendo dónde va. Sí. Te estás gastando el dinero público en inversiones privadas. Eso y no emite. pasa nada, ¿no? No, no, eso en mi tierra se llama fraude, en la suya no sé Y además en sus inversiones Claro, claro, es que además esos son eh, Luego pasan a ser activos de la empresa O sea, eso no es que, no, como lo compro con dinero público Se lo voy a hacer a administración, o al pueblo O, no sé, o a monjita de descalzas de con botas de, de, No, es que al final es un activo de la empresa Que hace que tu empresa tenga más valor Y tú te lo has embolsado O sea, es que es macanudo. Y ante eso la administración no hace nada. Yeah. Ni ante eso, ni ante las reivindicaciones, ni ante que salgamos a una movilización. ni a... Es lo mismo. O sea, se les han pedido reuniones por activa y por pasiva, por FAS, por correo, en persona. Se les han entregado hojas. Hemos incluso llegado a hablar, en un... nos enteramos cuando... de repente Oye, que va a venir no sé quién a Santa Marina. Joder, que subimos en vez de venguar nos ha aparecido el viceconsejero. Digo, bueno, menos de unas piedras, se lo entrego y tal. Toma ahí tienes un papel con lo que estamos haciendo no si ya estamos en contacto con las empresas digo ya y con nosotros claro porque con las empresas las empresas nos van, van a dar una versión ¿dónde está la versión del sindicato? ¿dónde está la versión del trabajador? el que está a pie de calle todo el día no la tenéis y encima y no y no la quieren tener no no Al no no final, no me interesa y... pero es que no interesa no tenerla ella eso posiblemente si sí la tengan porque bueno los, los dedos largos de la administración llegan a muchos sitios o sea posiblemente tengan esa información o, o tengan conocimiento de ello pero no les interesa darlo a los grupos bueno tenemos que ir acabando y bueno que nos comentes cuáles son las próximas movilizaciones que tenéis pues o... a ver la semana que viene que es la siguiente semana que tenemos de huelga luego ya a ver dónde acabamos pero de momento la semana, la semana que viene tendríamos El lunes eh, estaremos por el Hospital de Cruces dando vueltas, montando ruido y tal, sin más, o sea, simplemente estando. El martes nos iremos al Hospital de Galdácano, porque es un hospital que como está un poquito más, la ha dejado y tal, pues lo hemos dejado un poquito de la mano de dios y tampoco, pues, tampoco es plan, vamos a dar la caca vamos en todos los sitios. ¿no? Entonces el martes nos iremos al Hospital de Galdácano. El miércoles tenemos intención si podemos, porque todavía tenemos que pulirlo un poquito, de hacer una marcha en bici, desde el hospital de Cruces hasta el gobierno vasco, pasando por el hospital de Basurto y demás. Y luego, posiblemente, pues, pues no sé, igual incluso alargamos y vamos por el campo volantín, que es como muy visual, uh -huh. cosas de estas. Nos estábamos planteando igual hacer paralelamente, pero eso, claro, depende del número de gente que tengamos en ese momento. A la vez que hacemos la marcha por el campo volantín, hacer una marcha por la ría con los pedalines estos calculan de... <risa> Entonces hacer una por la, con la bici. Ya está a ver, a ver qué se estamos, nos ocurre, ¿no? Es pocaos, <risa> es pocaos totalmente. Entonces, unos con la bici por el campo blantín y otros con la por la ría con los pedalines. A ver si sale y va a quedar muy visual, eso sí. Luego para el jueves eh, tenemos planteada una manifestación desde el Hospital de Basurto hasta el Gobierno Vasco. Nuestra intención es hacer una manifestación un poco cómica, un poco pario, parodia, entonces le vamos a hacerla en plan paso de Semana Santa, una cosa de estas. Por lo mismo, por dar un poco aspecto visual, no o sea realmente ya que la fuerza de la muchedumbre no la tenemos, porque hablar con no? los de berre que os comenten un poco, son expertos en esas cosas, o sea que... y luego ya el viernes para terminar, pues tendremos una concentración en el edificio de Cristal, en el edificio de Sanidad en Bilbao y luego ya haremos una asamblea en, en la sede de LAB en Bilbao pues para un poco valorar cómo ha, cómo ha resultado la semana, los movimientos que se hayan podido dar por parte de la empresa, por parte de demás, porque bueno, deciros que tenemos otra reunión convocada con la empresa. Una reunión que nosotros les hemos convocado para ayer y para el lunes en el PRECO de Bilbao, el PRECO es el, el CRL, es el Centro de Relaciones Laborales de Bilbao, que claro, es un organismo... En público O administrativo Hubo oficial Entonces nos han dicho Que no podían Ni ayer Ni el lunes Y que nos convocaban El día 3 O sea El jueves Antes de que termine la huelga O sea Un día de huelga En el sitio Donde siempre nos convocan Que es el Hotel San Blas En Abadiano ¿Qué? ¿Ay, ¿Qué a mano? No, hombre, a mano. Abadín a, a ver, es muy bonito. En, en el fondo tiene su lógica, es decir, vienen los alaveses y vienen ah. los dipuzcuanos. Entonces, un poco así como equidistante de todos los puntos, sí. pero es que es como un antro, así como <risa> es que tonto gurio, sin ninguna vigilancia, sin nadie que controle lo que hacen, sin ningún ente oficial que les que les vea. Entonces, claro, siempre que les hemos convocado en el CRL le han dicho que tururu a Irlanda y que no podemos ir ese día os sea, como, como el día siguiente o dos días o tres días después en, en Abadiño entonces así bueno, estamos Pues a ver si tenéis suerte, a ver si va Esperemos. a algún lado y bueno, nosotros seguiremos informando, pase lo que pase pues mira, es que... Y cuando tenéis, podéis volver a contarnos bueno. En cuanto en tengamos una buena noticia, porque los... ya estamos hasta las narices de las en cuanto tengamos una buena noticia venimos a darla a color, ¿eh? Vale, mira, es que, en es mira, que, es que es es con... soy en Agur Agenda, agenda, agenda, agenda Bueno, agenda de ti ya Bucatuko duro a Urko Sayoa Eta Eta osondo Vechate Ves que justo <risa> Veste mi corajarrido <risa> O en Valle Oson, no. Ba, esan bezela, eh, agendarekin amaituko dugu ja saioa, kristoneko elkarrizketa eukidugu... Bueno, elkarrizketa edo, edo bakarrizketa, seo juanjorekin, mila esker juanjo, baina izugar izan da mitzazure kapasitatea, orako gaia, hain aingain latxa edo asaltzeko, beraz eh, amaitzeko, esan bizela agenda, eta gaur, izango da poron baskaria, alasipoko jaiaren baskarian, izinamoteko azken eguna gaur ezaztelenean da ah. aztelenean da eta da urtero besala azkenengo momentuan eta hori dana kurtza maierako jaia urrengo larun batean da Bye. ekainak bost eta puntatzeko azkari da aztenen nogeita daukazu azkenengo eguna eta bueno ba pasatu ala eta informatuko. Hori da. Osondo. Gero gaur eh, gaur ere, eh, como todos los últimos viernes del mes, el movimiento Fronistia pues eh, va a realizar una concentración a las 8 en Bionera. Oleta gastetzean, espektakulo de circo en la calle Luis Castresana y luego superconcierto en el Gastetxe a las 8. Lagunita mental, flamencore, marginal. Orie. Eta gogoratuko dugu ere gaur, arratzaldeko sortxiretan, Euskal Herriko, jende multxo, abadoa la Bruselara, Bihar izango da, izango da bera, euskubide zibil eta politikoak euskal gasteriaren txaz lelopean hor manifestazioa Bruselasen. Bera, ze mundu guztiari bidai ona, bidai eta huelta hobea Eta bera, eta animo eta berzer kontatzen digute hueltan. Bai, hori da. Mamarigako kulturretzean, larun batean bihar, larun bat agaita bederatzi. Mamarigako kulturretzea bere hogeitigarren urte urren auspatuko du. Eta, bueno, ama bitardietan ikastaroa kalera aterako dituzte, etxela parta emanaldia, kale perkusioarekin, malagareak eta bar, herri herribazkarea ordu bitardietan, bostetan koton klub, bederatzitan kontzertu paregabe hauek, norte apatze, sexti seisers, <laughs> iora zulu, hori da. Beraz, animaz egitezte, eta gorde biharkoa ere, biharko planederra. Segei jo dugu emetik berbalaguna, seztoko berbalagunel karteak, izotz gainan patinatxera joango dira, irtera iruter ditan, eta itxulera saspi ter ditan, txangoak saspi urotan, eta informazio gehiago ordeko zuere wegunen, deko jarrita informazio gehiago zehan lotu. Baita ere, agabinion, bihar, e, lanun bata, askatu rock bimila eta mar, eguerdiko ordu biter ditan, eta baskari herrikoia bertsolariak eta gauiko era tira mendeta deskontro eta esbide kontzertuak. Igandean 20 e, igandean bilalde izango da Bermeon eta e, horretarako bilaldea jutako autobusa antolatu dut ere, estatukoa ekan jakingo duzu엔 esaurten e, Bizkaiko ikastolen aldeko jaia ikastola Kastrola pribatuen aldeko jaia Bermeon ospatuko da eh Marigoran que mapean eta autobusak poseuro balio du beintzat beraz oraindik jendea iguale norbaitek que aukera ba, aukera edo nahiak baldin baditu se está uti Aztele eta Astelen 90 kontzentrazioa por el derecho a un trabajo digno no al paro no a la precariedad laboral Eh, Amart erdietan barakaldoko erriko plazan asamblea de parados eta berriotzuak eh, deituta. Hori da, eta gero eh, azken erobezen larri sinemal eh, eta gaztetxan eta izango da saspiretan Eta hausia izan da dana. Hausia izan da dana. Gaia ez dugu joarratu beste baten hartuko dugu porque ambulantzien grebas aparte hainbat greba daude eta hainbat greba mota hasi que nik uste gaiao hartu beharko dugu berriro ere. Eta simas, Tomas, gero arte. Mila esker, soe hori Eta horrengo estirale arte. Hori da, aguro latxi, agur guzti hoi eta jarraitu gero e, gogoratu astelenean taztase egongo garela eta errikolore.rgen. Agur. Agur. Agur.